Station K-Pop dagger van base <Sess> huh Yo, I can't get it cuz I can't get it. No, you're magnetic. This match is half your. Guys, look en mora Novor pappennyeår en gårt i gaget Det get an en det har min no hunåsenø Sæ ga je er jeæ kan nam og godt du boæ bo Man kri man hetilø je så think about that what to think about oh. that that 이 하다 말고 온게뭐 어때 올레벌레 달려 있고 꿈이다 박제 이미노스카 나도 사실 다 태우 개고창고 그래봤자 여유 글레트미 옆잖아 해가 짧아지고 wait go Put your hands up now, one, two, three Nei sammen 모두 같이 뒤집o ¿Cómo están? Yeah. Mis niños siempre se emocionan como muchísimo. No sé por qué se repite tantas veces. Oigan, ven muy bien. Eh, bienvenidos al programa del día de hoy. Yo soy DJ Leslie y están escuchando... En su séptima edición O oh, si, sí, ya recupero la cuenta amigos Ya sé cuántos episodios episodios llevamos Vamos en el 7 O oh, por Dios, no puedo creer que llevamos 7 programas al aire Y deberían ser 8 Pero la semana pasada no emití Porque mi computadora murió Así que una disculpa de antemano Hoy vamos a recuperar el tiempo perdido Y por lo tanto tenemos muchas... Muchas, muchas noticias Oigan, escuchamos en el principio del programa A Dio con Tell Me What Love A Exo con Gravity A CBX con Hey Mama Y a Chanyeol con Marshmello Y Faris Movement con Free Loop Oigan, eh, tenemos muchísimas noticias Y estoy algo triste porque en dos días se nos va Kyungso Y no puedo, no puedo con todo este dolor que tengo que uso no te vayas ¿Qué voy a hacer sin ti no sé estoy estoy algo algo triste muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en el chat del día de hoy un saludo para lilia para diana y hay muchísimas personitas eh, a dolores barcenas uh, hay muchísimo hay muchísimo hay muchas personitas que tienen eh, usuario random las invito a que se cambien el nombre para poder mandarles saluditos nada más le dan clic al usuario al primer usuario que tienen en la barra de pues de donde están todos eh, los nombres le dando le dan clic y ya les aparece una ventanita para que puedan cambiar su nombre y le dan guardar dos veces para que se pueda guardar de manera correcta su nombre y no tenga que pronunciar estos usuarios súper extraños que son doodle face y Dum dumplings no sé qué demonios es eso así que pónganse su nombrecito para que les pueda mandar saludos y pues muchísimas gracias por escucharme el día de hoy eh, así que pues vamos a comenzar con el programa del día de hoy dice Lilia si ¿sí hay pedidos Sí, tengo pedidos abiertos, pueden pedirme cualquier cancioncita de EXO eh, O de algún solista de EXO, lo que ustedes quieran Tengo pedidos abiertos, mándenmelos por privadito nada más para que no se me pierdan Y se los pueda poner en el bloque de canciones que viene Oigan, este mes que se viene está... Cardiaco, amigos, es el mes de EXO Empezando porque todo el mes de julio vamos a tener noticias y trancazos Y de todo, por todos lados de EXO Nos van a llover muchísimas, muchísimas canciones de EXO No como grupo, sino como solistas y como subunidad ¡Estrenamos subunidad, amigos! ¡Estrenamos subunidad! Oigan, se nos va a debutar el chanjún un. Un aplauso a los raperos de EXO. Oh sí, estoy muy ansiosa por el debut de Changhoon También nos va a debutar Bae -kyun. Un aplauso para Bae -kyun. Va a debutar Bae Kyung también Y vamos a tener el Station de Kyungso Porque ya se nos va al servicio Un aplauso para Kyungso también sí. La verdad es que la mayoría le está llorando mucho a Kyungso Obviamente, pero yo no lo sentí tanto con... Kyungso a diferencia de consuming puesto que es, Kyungso ha sido muy, más reservado con su servicio militar entonces pues no he tenido noticias de él desde hace quién sabe cuántos días entonces siento que voy a tener más noticias de él en el servicio que estando afuera entonces eh, es por eso que no me pega tanto su servicio sé que le va a ir muy bien sé que lo va a hacer excelentemente bien y pues ahorita vamos a platicar un poquito más de de todo lo que va a hacer Kyunso, del Station que va a estar sacando. Y tenemos noticias de Kyunso, tenemos noticias de Chen, de Lei, de Baikyun, de la subunidad de EXO. Entonces, no se despeguen por favor, tengo pedidos abiertos. Entonces, si tú tienes alguna canción que quieras escuchar aquí en el programa, pues mándamela por mensajito privado. Para que podamos eh, ponerla y... pues podamos empezar este programa como se debe les voy a dejar un bloquecito de canciones en lo que se une más gente muchísimas gracias por acompañarme estás escuchando extra time aquí en station kpop un viaje auditivo por asia no me rompo. 작갑게 열었는 빛 깊숙했으면 별빛 그지 넌 긴잠에 빠진 너를 깨워낼 수만이 있다면 멀리 뻗은 빛을 따라와 저 빛을 따라 느껴봐 너의 세상에 내가 다할 때에 언나 너를 비워내 난내 내면의 날제 키로 이곳을 찾아 헤맸던 너를 위엔 세이버 I'm a soul nigga on the job again life saver life saver life saver life saver life saver life saver life saver bitchumul tr go go dink ya me i'm so mad bitch back in man dont trick do do do my pogenerer dero malik ya kauge sigya hayake tane na yegeurinjareul ttarawomyeon daege si sammange jineun chaellanneun 나그 어둠을 뚫고 날 나를 기원해 시간 감춘 너의 눈마저 빛나게 슬그때 왔어 모두 제자리로 가는 길 바로 여기에 내 모든 걸 내게 줄게 숨을 낼 찾아 헤맸던 너를 위하세이버 i'm a soul, 내가 빛이 돼줄게. Life -saber, life -saber. Liesaber Light, light, light, light Light, light, light, God don't you 아무렇지 않긴 힘들어 다 마신 커피도 벌써 몇 잔째인데 baby 옹롱하니 어머니 어머니 아마 친구가 봤다면 욕했을걸 이런 모습 kan 말 today 간지러워 뻔 앞에만 서면 언제 그랬냐는 듯이 널볼 이기적인 거리 Come 좀 oh, 말아줘 점점 나에게 내게 잊었다가 너무 가혹하다고 아이가라서 나왜 우와면 걸 이런 모습가 만들래 걸 나도 전하고 외치 but you make me say 깊어진 하루쯤 사이 난 enjoy your me time kawa 어둠을 걷었네 나의 잠을 깨워 그리군 뭘 어쩌면 저런 공기가 아득 차가워 일어나 so baby hold on. 널 혼자 두기까 Takk Estamos de regreso, escuchamos Lightsaber, Unfer y Moonlight. Eh, fueron dos pedidos de Lilia, me parece, sí, de Lilia, así que si tú tienes algún pedido de alguna canción que quieras escuchar, no dudes en mandármela y yo te la pongo en el siguiente bloquecito de canciones. Oigan, pues vamos a empezar el programa del día de hoy. Eh, con la noticia de que Exo se reunió con el presidente Donald Trump. Esto fue porque el presidente de Estados Unidos llegó a Corea para una reunión con el presidente de Corea, Moon Jae-in. Entonces, Exo fue seleccionado para la reunión, para asistir a la reunión de bienvenida en la Casa Azul, en donde se encontraban también pues altos mandatarios del gobierno de Corea. Scobol les regaló algunos eh, álbumes al presidente Trump, estos estaban autografiados y también les regalaron eh, bueno, le regalaron un álbum a el presidente y a su esposa. Fue el álbum de Love Shot y también hay videos en Twitter donde se ve al presidente Donald Trump eh Como abriendo el, el álbum y agradeciéndole a Suho. Entonces eh, recordemos que el año pasado EXO fue seleccionado o más bien fue nombrado. Como el grupo elegido de la nación por la organización de turismo de Corea. Entonces como su trabajo su trabajo como embajadores de turismo es representar a Corea en todo el mundo. Y ser portavoz de la cultura en eventos importantes como este. Había leído algunas como tweets. Hace ratito que estaba buscando como la información y esto Y pues muchas personas eh, estaban como tirándoles hate Porque pues eh, sabemos todos que el presidente Trump Pues no es una persona que sea como agradable O alguna persona querida Realmente es una persona que pues que no tiene ni siquiera empatía o nada Realmente no me cae bien a mí creo que es una pésima persona, sin embargo, eh, pues el hecho de que EXO haya asistido a este evento no quiere decir que comparta los mismos ideales que el presidente Donald Trump ni que lo estén apoyando, o sea, simplemente ellos estaban haciendo su trabajo como embajadores de turismo y como, eh, pues sí, como portavoces de la cultura coreana, entonces Eh, también subieron una foto a Instagram eh, con la esposa del presidente con la primera dama Ivanka Trump entonces había muchísimos comentarios de gente quejándose entonces eso me parece algo que no debería de ser porque realmente ellos no estaban haciendo nada malo más que asistir a un evento pues político en el que deberíamos apoyarlos para más bien deberíamos sentirnos orgullosos porque están representando a Corea y a su cultura, en un evento muy muy importante con uno de los presidentes, pues queramos o no más importantes del mundo, eh, entonces realmente me pareció algo muy bonito, independientemente de eso que hayan conocido al presidente de Estados Unidos, creo que es algo bastante simbólico el hecho de que el presidente de Corea los haya nombrado embajadores de turismo, que los elija para este tipo de eventos tan importantes eh, para el gobierno de Corea, entonces pues muchas felicidades a los niños de EXO que cada día me enorgullecen más, un aplauso a mis niños eh, y bueno, esto fue, esta noticia salió en la mañana, yo no tenía ni idea de que Todo esto Yo no sabía que el presidente de Estados Unidos iba a viajar a... Ay, no son balazos amigos, son cohetes de mi rancho que... No sé, como que siempre que estoy emitiendo hay fiesta o no sé Pero siempre pasa esto, una disculpa de antemano si es que los escuchan El punto es que les estaba diciendo que... Eh, ya esto se me fue la onda lo que les estaba diciendo, chale El caso es que... Eh, Así ah, que independientemente de que yo no sabía Que el presidente Donald Trump Iba a estar viajando a Corea Ni nada de esto Entonces eh, fue algo que me tomó por sorpresa Fue algo muy bonito Los niños estaban súper súper nerviosos Se veían felices Se veían como bastante inquietos También eh, hay muchísimos videos en Twitter Si ustedes los quieren checar Y en Facebook también Entonces realmente estoy muy orgullosa de los niños Creo que han eh, hecho un trabajo excelente eh, representando a su país en un evento tan tan importante como este. Y bueno, pasando a las noticias generales y a lo que se supone que este programa va a tratar. Pues como ya les mencioné al inicio del programa, julio es el mes de EXO. o oh, sí, o oh, sí. Eh, este mes julio va a ser súper súper intenso para todas las exoes porque vamos a recibir golpes por todos lados empezando desde el primer día del mes o se hace el primero de julio vamos a empezar con hartas lágrimas muchachos muchachas el primero de julio se nos va Kyunso al ejército, como ya sabemos pues él adelantó su servicio militar, no sé por qué hizo eso pero pues él dijo al mal paso darle prisa, yo ya me voy, háganle como quieran y pues, pues sí, el muchacho se nos va el primero de julio y también como forma de despedida como un regalo hacia que unso va a estar lanzando una station en el que pues él se despide de todas las excel ahorita les voy a platicar un poquito acerca de esto El Station va a salir igual el primero de julio, el día en el que él se va, ese día sale su Station. Entonces pues si sí, es como de estoy feliz pero triste, voy a estar llorando de felicidad y de tristeza. Que yo creo que más de tristeza que de felicidad, porque estoy segura de que la canción me va a hacer llorar como la canción de Shumin. Entonces la canción se llama That's OK y va a salir a las 6 pm hora Corea, a las 4 de la mañana hora Centro de México y... Algo que me gustó o que me llamó muchísimo la atención es que Kunso está involucrado en la letra de la canción. El MV no va a aparecer él. Me parece que va a ser como una especie de animación al igual que salió la portada del, del single. Y la portada se me hizo algo muy simple. Eh, siendo sincera, cuando la vi no me gustó. Sí me quedé así como de... Mmm, ok, está bonita pero le falta algo, sin embargo eh, encontré una publicación en donde se relata más o menos un posible significado detrás de la portada del de Station entonces se los voy a leer y ustedes denme su opinión acerca de esto cuando leí esto realmente cambió mi perspectiva eh, independientemente de si la portada es sencilla o muy elaborada, creo que Tiene más valor el significado que uno le pone a las cosas que el proceso o más bien la creatividad, por así decirlo, de manera visual. Entonces eh, sí cambió mi perspectiva acerca de la portada, ya me gustó un poquito más y ya la quise un poco más porque pues entendí más el significado que tiene. Entonces les voy a leer el significado y ustedes platíquenme qué les parece, si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Muy bien, empecemos con la noche estrellada en el cabello del personaje Puede representar que cada persona es un vasto universo de pensamientos, preocupaciones, experiencias que rondan por su cabeza O que cada... o como es el dicho de cada persona es un mundo, puede aplicarse también Número 2, el cactus eh, En el álbum está una personita conmoviendo a un cactus El cactus... Eh, Nos encontramos con fortaleza en su significado, con resistencia también y señala que el cactus es el regalo indicado para alguien que esté pasando por un momento difícil o está determinado a cumplir un objetivo, ya que estas ya que le estás deseando fortaleza interna o paz según diferentes culturas. Entonces, eh, es algo bastante bonito, eh, también hay un había leído una publicación disculpen los balazos no son balazos no es cierto <risa> eh, había leído una publicación también no sé si se acuerden hace un tiempo que unso dijo que él tenía cactus en su habitación o más bien en el dormitorio de exo y cada cactus tenía el nombre de los integrantes él los cuidaba y los los como que los regaba y así cositas así entonces creo que es algo bastante simbólico para que uso el cactus tenía Y creo que es bastante bonito que lo haya incluido en su station. Las flores amarillas. El cactus de la portada tiene flores amarillas. Esto representa felicidad, calidez y simboliza lazos de amistad también. Sabor a éxito y a orgullo. La alegría también es uno de los significados de esta flor. Ya que es uno de los sentimientos que puede percibirse con el color amarillo. Tomando en cuenta todos estos elementos eh, podemos interpretar que Kyunso nos quiere regalar fortaleza mediante el cactus para poder superar aquellos pensamientos o sentimientos difíciles que pesan en nuestros corazones y así recibir con los brazos abiertos la alegría o la felicidad, esto se representa con las flores amarillas que merecemos en nuestras vidas. Nos canta que está bien, que es el título de la canción, That's OK, luchar por nuestra felicidad. Así que platíquenme qué les pareció el significado de la portada. Eh, realmente no es como literal, es una interpretación, sin embargo creo que es bastante acertada. A mí me gustó muchísimo. Como les dije, al primera la primera vez que la vi y sí me quedé así con eh mmm, no me gusta del todo, pero ya leyendo el significado detrás, creo que es bastante bastante bonito. Entonces, platíquenme por favor qué les parece eh, ¿Qué les parece esto? Si, si ustedes están de acuerdo en la portada del disco, también hay otro problemita con eh, la portada con otra portada de la cual les voy a estar hablando en un momento más Entonces esa sí, de plano no me gustó Y sí, estoy hablando de la subunidad de Chagnoli Sefor Que es, no sé si es la portada oficial o no Pero me tiene muy muy enojada Así que, bueno, los voy a dejar con un bloquecito de música En lo que se pasa mi coraje Y a ver si nos siguen sonando más palazos eh, Tengo pedidos abiertos, chicos, chicas Así que sí ¿Quieres que suene alguna canción aquí en el programa? Pídemela con toda confianza, eh, nada más que sea por mensajito privado para que no se me pierdan los pedidos y yo las pueda colocar en los siguientes bloques de música. Un saludito a todas las personas también que me acompañan el día de hoy aquí en el chat de la página principal. Un saludito para Diana, para Dolores Bárcenas, para Lilia, para Lili P, para Gio Korean y... Hay Tres usuarios o cuatro usuarios random que no sé pronunciar el nombre. Baby Boonie, Snooki Kin, Snooki Kin. Esos usuarios los pueden cambiar, chicos. Eh, solamente denle click al primer usuario que aparece en la barra de la, de la derecha. Y les va a aparecer una ventanita para que puedan cambiarse su nombre. Y se pueden poner el nombre que ustedes quieran para que yo les pueda mandar sus saludos y no y no tenga que decir estos usuarios random que les da la página en automático y pueda mandarles saludos de manera correcta porque mi inglés es pésimo y aún así con esos usuarios pues o pongo más mi inglés super súper horrible, así que los voy a dejar con un bloquecito de música, estás escuchando Exo Time aquí a través de Station Kpop, un viaje auditivo por Asia.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 a 가까 가까이 와나난 정말 감당하기 힘든 걸 언제 이렇게 됐네 가캐 줘금만 리유리 돌아와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 Saramaste mi love you mucho se más de mil años, yo no sé si tengamos la eternidad pero hayate como aquí en la boca gemarás sabor Japan, you know I'm in love with you How to tempo, it's about it Don't mess on tempo, you get my be on my Oh, the end to be Don't mess on my, my oh, tempo, it's soon get a party chill chill the box stop 나 그러나 내가 제베 내 헤드 아이 레디 wonder the nigga carry 도시나 사이의 해미 이미 나와놓은 무겁게 장 피해 마고 어정쩡 어빠바 할 비로 왔대 coming yeah 이게 건어 все 이 카페 돌로네가 에코레 민담달아 지금 이 속도 맞춰 템포 baby 가 아침을 설레게 하는 call. 매일 봐도 보고 싶은 마음이 So now let's get down. from Don't mess on my tempo. Mm. 들어봐, yeah, yeah. I said, don't mess on my tempo. Can you get Don't mess on my tempo. Don't want I'll contest me Jackie I'll send you a message 내용감이 플렉스 The original I never untraded so we the and guess me Hold on I'm doing a vibe if you can done now 저 원의 마디 we can but은 뼈네서 전달겸나 내가 나는 이미 제게서 go with tempo baby girl 내 앞에 Jackie는 Hvis du sånn at jeg kjennet, så er jeg sikker på en nyne om å spille. Så don't mess me don't, don't, don't mess up tempo, don't 사랑했던 사람에 나밖에 없다고만 착착은 날리지야 오케이 절대 잊지야 내, 내 마음이 느껴지니 느껴지니 나를 감싸는 유일한 나만의 세이비어 I can't believe I can't believe, I can't believe, I can't believe on oh, my, or or my tempo I said uh, don't mess on my tempo make make some some me my, my, team, my too, need a save me oh yeah don't mess on it welcome on to three don't Yeah, city street night pretty colors go 딱이 사라져 눈이 본거 하늘이 떨어뜨린 게 그게 바로 yeah. 너니 some mean now when ga voir the single get to bomb me now been me so got na na get it down 모든 걸다 나에게 이 세상은 너를 틀어놔줘 그냥 내게 태너를 주고 하늘 넘어 또만 가게 너를 둘래 너라나 줄게 처럼 예쁘지 않은 말은 말하죠. 밉을 처음 좀더 다르게 안아줘. 처음처럼 변함없이 곁에 남아줘. 아비 no, no, no. 항상 항상 너와 함께 영원할 수 있다면 나 뭐든지 할게. Uh -huh. 꿈이라면 깨지게 않기. And I just wanna know 너게 매일. 너에게 좋아하는 모든 것을 다 주고 나에게 이 세상은 너를 준 uh -huh. 거야. Nei m'am tači zi anke Jeste hun 너를 지켜줄게 너를 anke 살게 si kjøjulke estamos de regreso, escuchamos a la canción Heaven, escuchamos Tempo y escuchamos Sabor a mí también, que fueron tres pedidos que me hicieron, así que si tú tienes algún pedido de alguna canción de EXO o de algún solista de EXO, puede ser eh, puede ser Ley puede ser Chen, puede ser ChanYeol, puede ser también Chris, Luhan o Tao, así que puedes pedir la canción que quieras y yo te la pongo en el siguiente bloquecito de canciones. Oigan, pues hablando de solistas, eh, tenemos más noticias, como ya les dije, Julio nos va a atascar de música de EXO hasta por las orejas Lo cual me hace bastante, bastante feliz porque los extraño con toda mi alma A mí me gustaría que hubiese un comeback del grupo completo Sin embargo, pues ya nomás nos quedan 6 muchachos Nos quedan 6 miembros Entonces, pues vamos a tener que disfrutarlos por separado Así que, pues el siguiente va a ser eh, mi queridísimo Chen Chen va a estar participando en el siguiente comeback de Ai-Li eh, La cantante está preparando su siguiente comeback con un álbum llamado Butterfly y ella co algunas de sus canciones incluyendo la canción Love en la cual hará un dueto con Chen Este álbum será lanzado el 2 de julio, o sea el 1 de julio tenemos el Station de Kyunso y el 2 tenemos la canción de Chen con ai Lee, o sea... ¡Stop it. Este álbum será lanzado el 2 de julio a las 6 de la tarde hora Corea Y a las 4 de la mañana hora Centro de México Entonces pues la verdad espero eh, con muchas ansias este dueto Creo que va a ser bastante, bastante bueno Ambos son súper talentosos eh, No soy no he escuchado mucho la música de Ailee, la verdad Si alguien es fan de Ailee o le gusta Pues recomiendenme alguna rolita para escucharla Eh, y ver qué tal yo creo que eh, yo creo que va a ser muy buena canción creo que es un excelente vocalista hay entonces creo que van a ser un match perfecta perfecta perfectamente bien equilibrado y post pues, siguiendo con los debuts pues tenemos el debut de bak o oh, si sí, mujeres hombres niños niñas eh, va a debutar Con su primer mini álbum Llamado City Light eh, Estoy súper feliz Como ustedes ya saben A todos los, A todas las personas que me conocen Saben que Baikyun es mi ultimate Y la verdad es que estoy súper súper feliz Él ya nos había spoileado un poco En uno de sus video vlogs De su canal de Youtube Y la verdad eh, Pues ya sabíamos más o menos Que por estas fechas eh, Baikyun iba a lanzar un su primer mini álbum sin embargo pues ya tenemos fecha y nombre del disco este álbum va a contar con dos versiones eh, sin embargo no hay como mucha información acerca de esto no ha sacado ni siquiera solamente ha sacado una imagen promocional y parece como marca parece fotografía de su marca de ropa de privy como él nada más está como de espaldas y es todo lo que hay No ha sacado ni la portada del disco, ni un set list de canciones, o sea, nada. Eh, simplemente tenemos el nombre del álbum. Va a estar conformado por seis canciones y va a tener dos versiones. Algo que me gustó muchísimo de este álbum es que eh, creo que esperamos bastante de Vaikyun. Y creo que no nos va a decepcionar. No lo digo porque sea mi Ultimate ni porque sea mi Vaya, sino porque realmente en este álbum participaron productores súper, súper reconocidos, algunos de ellos son this Deez, eh, Chacha Malone, que Chacha Malone es uno de mis productores favoritos, si ustedes no lo conocen, eh, él, es, él ha, ha trabajado con jay Park, eh, si alguna vez han escuchado alguna canción de J Park, eh, no sé, por ejemplo la de Me Like You, que empieza I Need a Cha Cha Beat Boy, bueno... Esa canción la produjo la produjo Chacha Malón y va a estar trabajando en el álbum de Baiquín, entonces creo que va a ser una mezcla bastante bastante interesante. Estamos acostumbrados a que Baiquín nos regale muchas baladas. Él es como como del estilo de estilo de baladas, sin embargo, siento que este álbum va a tener un poco de todo, así que eh, la participación de este productor me me tiene como Como bastante intrigada También va a estar participando LDN Noise Que también ha participado en canciones de EXO Participó en un remix de Monster Y también en la canción de Power Entonces eh, creo que va a ser Muy buena colaboración con Baekhyun También va a estar participando Dark Chill Y de Stereotype Que participaron Estos productores participaron en la creación de este mini álbum para llevar la calidad de la música a otro nivel. Entonces eh, realmente creo que este álbum tiene bastantes... Eh, más bien pinta muy bien. Tengo altas expectativas de este álbum sinceramente Baikyune ha roto bastantes récords a pesar de que no hay información del álbum. Eh, por ejemplo a cuatro días de que se lanzó la preorden la preorden se lanzó el 20 de junio y a cuatro días de haberse lanzado el álbum se convirtió en el en el álbum de, de un solista con más éxito en la plataforma kit town for you con más de 1500.000 copias vendidas también en chinara se mantiene en el puesto número 1 Aún sin detalles del álbum O sea, les digo, ni siquiera S.M. ha sacado portada del disco Ni los nombres de las canciones No ha sacado absolutamente nada Sin embargo, ya se posiciona en uno de los discos de un solista coreano Más vendidos en la industria musical Así que, pues muchísimas felicidades a mi bebé Baekyun Un aplauso a Baekyun Se lo merece, realmente estoy muy feliz, eh, estoy muy orgullosa de Bae -kyun. sé que él ha trabajado muchísimo, muchísimo en este álbum, sé que le va a ir súper, súper bien, eh, de hecho estaba leyendo también que había superado el récord de más ventas de Don't Miss Up, Maptempo, o sea, Chen lo hizo cuando sacó April en A Flower y Bae Kyung lo volvió a hacer con su álbum Entonces, pues no nos queda más que esperar otros 10 días. Ya estamos a nada de escuchar el álbum debut de Baekyun. Entonces, pues ustedes platíquenme si lo esperan. ¿qué, ¿Qué piensan de este álbum? ¿Cómo piensan que va a ser la música que va a lanzar? Yo estoy muy segura de que no va a tener tantas baladas. Estoy total y absolutamente segura. Sin embargo, pues ese hombre siempre me sorprende con cualquier cosa. Entonces... Pues vamos a ver qué me espera. Baekhyun un a muriendo por el debut de su cachorrito. ¡Ay, ya lo sé! ¡Oh, my God! Yo no Baekhyun a Seth. Alguien que me entiende. Eh, sí, sí, sí. Realmente estoy súper, súper feliz. Así que, pues, esperemos ese mini álbum con todo el amor del mundo por favor apoyelo eh, como ustedes saben este programa tiene cuenta con el apoyo de la fan base exoplanet latinoamérica y ellos tienen un proyecto de stream para el mini álbum de bak entonces si ustedes están interesados en hacer streaming en spotify pueden contactarse con esta fan base yo encontré eh, les voy a leer el proyecto Eh, lo preparó Vium by Kyo en Latinoamérica Que es como un derivado de Exoplanet Latinoamérica Y este proyecto Se va a encargar De hacer stream En Spotify Del álbum de City Life eh, Pueden mandar Su solicitud Para hacer streaming A El Twitter les voy a decir La cuenta es Exoplanet-latam así la buscan y ahí pueden contactarse con esta fan base para que puedan hacer streaming del álbum de BQ y poder ayudarlo para que pues siga triunfando nuestro bebé así que los voy a dejar con otro bloquecito de música muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy están escuchando exo time un saludito para Lily B, para Pupi Beyond para Dolores Párdenas, para Rose, para limely para Bridget Park Para Kat que se nos acaba de unir, muchísimas gracias por acompañarme. Kat, para Gio Conan, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy aquí a Exo Time. Recuerden que tengo pedidos abiertos Si tú quieres escuchar alguna canción, pues puedes pedírmela mediante mensaje privado. Nada más le das click a donde DJ, a donde dice. Ah. Tres para que aprenda a hablar bien, por Dios. Nada más le dan clic a donde dice DJ Leslie y les aparece una ventanita y ahí le ponen eh, private chat o chat privado y ya ahí le dan click para que puedan mandarme su lista de canciones, pueden mandarme hasta tres pedidos, entonces... Si tú quieres escuchar alguna cancioncita Pues mandamela con toda con toda confianza Entonces los voy a dejar con un bloquecito de música eh, ¿Qué les parece si les pongo una canción de Vaikyun? post pues, para entrar en calor, vea Porque de verdad estoy súper, súper, súper feliz Les voy a poner Take You Home de Vaikyun Y les voy a dejar otra cancioncita de Tao Porque hace muchísimo que no escucho a Tao Entonces eh, déjenme sus pedidos Y volvemos con más aquí a Exotime 아라 아무렇지 도하는 좋게 봐도 기다린던 걸 애써 웃어 보네 내가 어쩔 수 없던 걸 느낄 수 있어 괜찮아 미안하다는 말 곁에 單的 I've been cooking up the stew, Tell you, girl, come through Better get a hold of I'ma make the flower bloom oh yeah. oh yeah She all the ride, she want a fly So I said, wait well, Come inside, I'll change your life Better prepare Hold oh, it, we're not like the renaissance But that body to asked, no, like too nice She has no eye won't Bloom like...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 Come at me, I press you like some droves And a fresh than some cold Smoke you with the ooze Watch how you go drool When I put up in the groove no. Oh yeah She wanna ride, she wanna fly So I say we're Come inside, I'll change your life Better prepare Holding world like the renaissance Bend that body like chinos She actin' what I want La la la Blas! Estamos de regreso Escuchamos a Bae Kyung con Take You Home A Tao con Break Up Y a Lu con Lu Que me decían que esa canción era muy exótica Si ¿Sí era la de Lu <risa> Es de mis canciones favoritas La verdad si sí, está como bien intensa Pero me gusta muchísimo Muchísimo esta canción Oigan, estaba leyendo sus comentarios hace ratito Y quiero mandar un saludito Especial a Dani R ¿Qué? así está en el chat eh, me mandó un mensajito y me platicó algo súper súper bonito, ella me comenta que también es Baikyun viajes y que me platicó que el día de su cumpleaños Baikyun subió a su blog el video con su perrito Y la verdad se me hizo algo súper, súper tierno. Ella dice que fue uno de los mejores regalos. Y la verdad es que le creo. Es bonito encontrar a más personitas que sean un viaje O es bonito encontrar a personas que quieran a tu bias de la misma manera que tú lo quieres. Porque he visto muchas personas a las que no les gusta encontrar personas que tienen el mismo bias que, que uno. Y a mí sí me gusta. A veces sí como que me quedo así como de... Mm, pero me gusta muchísimo es bonito encontrar personas que apoyen tanto a tu vallas que le den todo el cariño que se merece y no solo a tu vallas sino a todos los miembros de EXO entonces eh, les quise compartir esto que me platicó Diana Diana eh Dani porque se me hizo se me hizo algo súper super bonito y creo que Fue un regalo bastante, bastante bello por parte de Vaikyun. Sin saber el que estaba haciendo un regalo de cumpleaños. Pues miren lo que resultó. Así que eh, muchísimas felicidades a Dani. Un poco atrasadas, pero eh, muchísimas felicidades. Y qué bonito que Vaikyun te haya dado eh, este regalo tan bonito. Eh, ustedes platíquenme si alguna vez algún... Eh, algo les ha pasado así de que en su cumpleaños algún miembro saque una canción, un video o que Exo saque algo o que tengan alguna noticia de su bias, eh, platíquenme, déjenme saber si, si les ha pasado lo mismo que a esta chica bonita. Oigan, pues continuando con eh, los debuts, como ya les dije, pues Julio nos está llenando de... De golpes por todos lados Y también tenemos la fecha Del debut de la nueva Subunidad de EXO ¡Oh sí! Chicos, se nos viene el EXO si ¿Sí es eh, La verdad es que <ríe> Me dio mucha risa, pensé que me iban a poner Otro nombre de la subunidad, no sé Pero... Eh, pues es como exo ExoCVX ExoCES Entonces me mucha risa eh, Nuestros chicos eh, Sehun y Chanyeol Están lanzando su primer mini álbum El día 22 de julio eh, La canción principal Se llama What a life Y será el nombre de la canción principal Y también del álbum Que constará de 6 canciones Igual que el mini álbum de Bae Y de este álbum habrá Tres versiones distintas. Oigan como yo les platicaba al inicio del programa. Eh, estábamos hablando de la portada del Station de Kyunso. Que al principio no me gustó. Pero que eh le encontré un significado más bonito y pues ya dije, pues está bien, lo tomo, pero me ofendé muchísimo, no, no es cierto. Eh, pues ya con ese significado detrás de la portada del station me pareció más bonito, ya le agarré cariño. Sin embargo, eso no sucedió con la portada del disco de de la subunidad está muy muy fea para mi gusto eh, personalmente no me gustó van a decir pues tú qué sabes de, de diseño y, pues estudié diseño amigas y no soy una buena diseñadora de hecho soy la peor diseñadora del mundo que pueden encontrar sin embargo creo que hasta yo hago mejores trabajos que los que hizo la FM con la portada del álbum eh, sinceramente sí estoy molesta Eh, había leído que no era la portada eh, oficial que iba a haber variaciones y que también por lo mismo de que iba a haber diferentes versiones del álbum pues las portadas iban a cambiar sin embargo creo que a pesar de que esa no sea supuestamente la portada original pudieron haber hecho lo mismo que hicieron con Baikyun que ni siquiera tiene portada eh, aún, estando, aún ya estando en las plataformas para hacer la preorden del mini álbum Está simplemente la, la, el cuadrito en negro Y dice Baikyung primer mini álbum City Lights -like", Y es todo lo que dice Entonces creo que pudieron haber hecho lo mismo que en el álbum de ese Unichangel Si es que no es la portada oficial Y si es la portada oficial de ese álbum La verdad es que está muy fea Sinceramente no me gustó eh, Tiene un color... Eh, está bonito el color, no me quejo del color Es un verde fluorescente, creo que está bien Sin embargo solamente dice EXO Y tiene SC y una flecha bastante extraña No entiendo ni siquiera lo que quiere decir el la portada Si es que tiene algún significado Entonces, ustedes platíquenme si les gustó Si ya... Eh, si, ¿Qué les pareció? Si ustedes qué piensan de esto La verdad es que... No es la primera vez que la SM hace tonterías con respecto a EXO, eh, creo que nos ha quedado bastante claro que creo que nos odian tanto a las EXOEL como a EXO, entonces eh, me parece algo que no está bien. Eh, siendo que XO es uno de los grupos que más ganancias le deja a SM Entertainment Entonces eh, creo que pudieron haber contratado un mejor diseñador O pudieron haberle echado más ganas a esa portada Sinceramente sí estoy molesta No me gustó para nada Pero pues solo me queda esperar a ver que Dios me mira a los ojos Y diga te voy a cambiar la portada porque definitivamente esa está muy fea Dice Limerick el color está feo, muy fosforescente Eh, sí, sí está muy raro el color, no me lo esperaba, sin embargo creo que combina bien eh, con el concepto que creo que van a manejar. Eh, como ya les digo, el color está más o menos bien, eh, está extraño, sí es como extraño a la vista porque, pues no sé, está como muy raro, pero... Insisto, el el diseño de la portada está súper simple, o sea, es básicamente, parece que lo hicieron en Paint Con una flecha al azar, con ahí le pusieron Nexo, le pusieron ahí las iniciales de y Channel Entonces, pues ahí lo acomodaron como diosito, les voy a entender Y la verdad es que eso me molestó bastante, de hecho, estaba viendo en Facebook ayer me parece Eh, una portada hecha por una fan que está mucho más bonita e incluye el logo de EXO eh, el cubito así como lo hicieron con CBX pues hicieron una portada similar para, para la subunidad esto fue hecho por una fan entonces imagínense que una fan haga mejor trabajo que los diseñadores de SM Entertainment a los que les están pagando por hacer una portada Entonces, eh, pues la verdad sí está muy fea, espero que sí la cambien Y espero que le den eh, pues la promoción suficiente, que le den el apoyo suficiente a esta comunidad Porque eh, todo el mes de julio la SM va a estar explotando a EXO Y creo que eh, algo que de lo que estoy segura en mi opinión personal es que De aquí a lo que resta del año ya no va a haber más Eh, más actividades para EXO Estoy casi segura De que este mes los van a explotar Y lo que resta del año Los van a meter al sótano Y ya no les van a sacar más actividades Entonces eso también me parece Algo que no está bien Pudieron haber distribuido Los debuts y las actividades En diferentes meses De lo que resta del año Y no lanzar dos debuts en un solo mes A tan solo días Eh, ni siquiera 15 días de diferencia entre un debut y el otro entonces este mes se viene eh, les voy a decir el calendario más o menos de todo lo que va a pasar en julio eh con respecto a las actividades de, de EXO el 1 de julio como ya les mencioné es el Station de Kyunso el 2 de julio eh, la canción de Chen Ko Nae el 6 de julio inicia el Tour de Lei el 10 de julio es el debut de Bae Kion. el 19 de julio empiezan los conciertos de EXO Planet 5 Exploration y el 22 de julio es el debut de EXO SC y pues ya Entonces, eh, realmente no creo que tengan una buena distribución de las fechas. Este mes está súper saturado de EXO. Lo cual es bueno para las fans, pero tampoco es tan bueno porque... Pues, ¿y el resto de los meses qué va a pasar? No nos han dicho qué va a pasar con el resto de los meses. Entonces, pues estoy algo molesta, si sí, es algo que no me parece, pero pues... Yo no tomo las decisiones lastimosamente Así que pues bueno Los voy a dejar con otro bloquecito de canciones eh, Me hicieron más pedidos Así que les voy a dejar eh, Una canción de CBX Vamos a escuchar también a Seun con Chanyol Porque pues tenemos que ambientarnos Para el próximo debut Creo que eh, va a ser una subunidad Bastante interesante Como ya les había mencionado en programas anteriores Espero de verdad Detenerlos Todo corazón que dejen cantar a Sehun porque Sehun tiene una, can una canción. Yo no aprendo, oigan. No aprendo. Porque Sehun tiene una voz preciosa, de verdad. Lo subestiman bastante y si ustedes escuchan a Sehun cantar es otra cosa completamente diferente. Así que espero que en esta subunidad le den la oportunidad de cantar. Y pues vamos a ambientarnos un poco con una canción que sacaron como Station llamada We Young. Y también tenemos por ahí en pedido a CBX con For You y a Chen con Cherry Blossom Love Song. Así que no se despeguen de este programa. Ya nos queda media hora nada más. Así que si tienes más pedidos que hacerme de canciones, las que tú quieras. Pueden ser hasta tres por persona. Eh, pues... Mándamelas por mensajito privado y yo te las pongo en lista para que suenen en los siguientes minutos Muchísimas gracias por acompañarme a todas las personitas que me acompañan aquí en el chat de la página principal A Kat, a Lily B, a Franco Hernández, a Dani R, a Rose, a Limerly y hay dos usuarios random Snookumush y Wookieepook Eh, si gustan cambiarse su nombre para que les puedan mandar saluditos Solamente denle doble clic al primer usuario de la barra de la derecha Y les aparece una ventanita para que puedan cambiarse el nombre Se lo cambian al nombre que ustedes quieran Y ya nada más le dan guardar dos veces para que se pueda guardar de manera exitosa Y no tengan que leer estos usuarios random que la página les da porque pues mi inglés es pésimo okay? entonces los voy a dejar con otro bloquecito de canciones, muchísimas gracias recuerden que estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia Música Nån natt innanbam i natt Jævlig gammel gammel gammel Målisåk en koma Ay Haru 24 sekant Gammel kjådabo gammal Jokkjennjong hana drama Ayy na Nål 법an djinngong Nål manngel bara지만 Uh uh Ayy nah. 그게 뭐든지 beat the wheel Yojigom møssel gammel gammel can and jack so stay down we up stay down we up we up so we'll stay we up we don't stay down we don't stay we don't stay down stay cuz we don't stay down we trippin now day trippin now day shitanger ge andre je mye ikke 밤만 게더 이 자리를 비다 홀려 나게 저더 버터 퍼포 페이 더 머든 클린 업 yeah 어 불링 언 말은 우리가 많은 위로가 아니게 예 이년내 비줘 예예 누바셀로나 치미와도 신경꺼 신경꺼 의미나지 마 그게 뭐든지 뭐든지 상관없잖아 네가 어딘지 지나친 것 뜨는 남자 비는 잠깐 닫아도 돼. So we don't stay down. We don't stay down. We up, we up, don't stay don't stay don't stay don't stay don't stay don't stay We don't stay down. You got it on worry. Gått gå go We gon' get it, we gon' get it Da man jo, uri mora So we don't stay down Cuz we are, cuz we are, cuz we are So we don't stay down Cuz we are, cuz we are, cuz we are Nika won ha don no down, gore Nika jinnjaro won ha den gore So we don't stay down We don't stay down, cuz we are Stay down da, da, da, da, da.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 Teksting av Nicolai Escuchamos a Sehun con Chanyeol y la canción We Young, también escuchamos a EXO CBX con la canción For You Y a Chen con Cherry Blossom Love Song Oigan, esa canción de CBX creo que es mi favorita, ¿saben? Eh, fue la primera canción que sacaron, aún no eran como su unidad obviamente Pero eh, realmente me gustó muchísimo Entonces creo que es mi canción favorita de CDX y de todo EXO saben ver, ustedes cuál es su canción favorita Estaba diciendo Bridget Park los próximos meses EXO venga a Latinoamérica La verdad estaría muy bien eh, Estaría súper padre que EXO se lanzara a una gira eh, mundial Incluso con los miembros que quedan sin embargo, eh, pues a ver, solo que esperarnos. La gira empieza el día 20 algo. Ya ni me acuerdo que día les dije que empezaba el Exoplanet 5. Pero la verdad es que estaría súper bien que, los, que les dieran una gira mundial. Empieza el 19 de julio. Empieza el Exoplanet 5. Ah, disculpen los balazos, amigos. No es cierto, no son balazos. Eh, pero sí... Realmente lo veo poco probable. Lo veo poco probable. Sin embargo, pues nada es imposible. De hecho, eh... Amigos, esto no está funcionando. De verdad están lanzando muchísimos cotes. Yo no entiendo por qué siempre que emito me tocan las fiestas que me pobres es que vivo básicamente sobre una zona céntrica. Entonces, Me tocan este tipo de cosas, una disculpa de antemano. Pero bueno, volviendo al tema, les comentaba que lo veo poco probable, sin embargo, pues nada es imposible. Entonces, eh... esperemos que sí se animen a hacer una gira mundial, aunque sean cinco miembros, no me importa. Los que salgan, los que sean, por favor que se animen, porque la verdad sí nos hace falta a EXO en Latinoamérica, ya tenemos pues solamente han venido dos veces y vinieron a una sola gira en el 2017 ustedes tuvieron la oportunidad de ir al extordium platíquenme, yo sí tuve la oportunidad de ir y fue el mejor día de mi vida la verdad es que este programa A las personitas que son nuevas les platico. Se estrenó un 27 de abril, el día que se cumplían dos años del Exordium en México. Entonces imagínense la felicidad que a mí me causó. Porque ese día yo estaba de manteles largos, ese día yo muy feliz, muy contenta. Pero pues extrañando a Exo con todo, todo mi corazón. Bueno, les platicaba eh, que estaría un poco difícil sin embargo eh, el que veo un poco más probable es Lei él como saben también eh, va a empezar su gira por China, va a empezar una gira y de eso, de eso. Oh, no puede ser esto de verdad no puede ser una disculpa eh, les platicaba Exoplanet Latinoamérica estaba haciendo una campaña vía Twitter para pedir a Lay eh, en Latinoamérica. Entonces, no sé si todavía tengan esa campaña. Me parece que fue hace como dos semanas o una semana, no recuerdo bien. Sin embargo... Eh, Les recomiendo muchísimo que sigan esta fan base por Twitter. La encuentran como exoplanet-latam para que se enteren de todos los proyectos que tienen. Ahorita les voy a leer otro. Ya les platiqué del de ByQM para hacer streaming cuando salga su mini álbum. Y ahorita están haciendo uno para Kyunso. Eh, exoplanet Latinoamérica tiene como la fan base del grupo y tiene derivados que son para cada integrante del grupo. Bueno, eh Dokyeonso Latinoamérica tiene un hashtag eh, ahorita en Twitter, eh, se llama el hashtag es Star al, Stars and Wishes for Dio. Entonces, ustedes utilizan ese hashtag y el, el la temática de hoy es Singer Dio, o sea, ustedes pueden publicar Imágenes, videos De su etapa favorita de Kyunso Como cantante El día de ayer fue actor Dio Y se ponían Imágenes o videos De Kyunso en su faceta De actor Entonces todo este proyecto Es para desearle mucho éxito A Kyunso ahora en su enlistamiento Militar eh, Como sabemos solamente nos quedan Un día y medio o dos días Con él el pues El muchacho no quiso hacer fan meeting, el hijo yo me escondo en mi casita hasta que me tenga que ir al servicio. Entonces, pues DOKYO en Latinoamérica está haciendo este proyecto, se me hace muy bonito y esta les voy a repetir los hashtags el primero es Stars and Wishes for DIO y el segundo es Singer DIO. Entonces, ustedes utilizan estos dos hashtags, etiquetan a el, la cuenta oficial de EXO We Are One EXO Y pues publican todos sus deseos, todos sus videos, todas sus fotos para nuestro bebé que pues ya se nos va el primero de julio al mes servicio militar entonces pues eh, esa fue todo por el programa del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo muchísimas gracias por acompañarme eh, en la emisión de hoy eh, si sí nos acompañaron varias personitas a pesar de que al principio casi no había nadie muchas gracias muchachos por acompañarme el día de hoy recuerden que todos los sábados estamos aquí emitiendo exo time eh, A través de station kpop como ustedes saben eh, nos estamos eh, renovando aquí en la radio entonces van a ver algunos cambios en cuanto a la página y en cuanto a A la imagen de nuestra radio Sin embargo las temáticas de los programas Siguen intactas eh, Nuestros horarios también van a variar un poquito Entonces por favor estén pendientes De toda nuestra programación exo time se queda en su horario normal Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde Hora Centro de México Para que no se lo pierdan Pongan su alarmita por favor Todos los sábados a las 3 de la tarde Ustedes entran a la página web Para que sigan escuchando este bonito y bello programa. También los espero todos los jueves en Key Relevant. Eh, como saben tengo otro programita que se llama K-Relevant y está dedicado a todos aquellos artistas y solistas de la industria de K-Pop que no son tan reconocidos Entonces eh, los invito también a que me acompañen al programa de K-Relevant, se transmite todos los jueves de 4 a 5 de la tarde Sin embargo... A las personas que me han escuchado en Case Relevant saben que nunca, nunca respeto el horario de una hora. Siempre, siempre, siempre me paso por más tiempo. Entonces voy a extender el horario de Case Relevant. Y... Sí, van a ser dos horas que me van a tener que soportar porque nunca me alcanza una hora, entonces eh, voy a estar platicando acerca de nuestro nuevo horario en que relevant sin embargo son los jueves aquí a las 4 de la tarde, ya es 100% seguro sin embargo los invito a que sigan nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook como Station k MX así lo buscan station kpop mx y ahí les aparece nuestra página de facebook para que estén pendientes de todos los horarios y toda nuestra programación y también nos pueden encontrar en instagram como station guión bajo kpop guión bajo mx así station guión bajo kpop Geobajo MX y ahí también eh, publicamos todo lo relacionado con la programación y con algunas noticias eh, pues que van saliendo respecto a la farándula del K-pop. Así que muchísimas gracias por acompañarme a Dani Arroz, a Limely, a, a Geo Corean, a Bridget Park. Muchísimas gracias por acompañarme eh espero que les haya gustado el programa eh, eh, vi que había muchísima gente nueva así que muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy espero que se queden que sigan escuchando nuestra radio tenemos programación para todos los gustos no solamente de EXO pero pues si tú eres EXO L te espero aquí todos los sábados a las 3 de la tarde les dejo la última eh, el último bloquecito de canciones me pidieron algunas Eh, tengo dos pedidos y les voy a dejar otras dos cancioncitas, así que pues me despido. Yo soy DJ Leslie, muchísimas gracias por acompañarme y nos escuchamos hasta la próxima. Bye, bye. 설어가는 채 내리썬 듯그 목소리에 숨 막히는 것만 가득해. And the card to baby just you could De minna, du rokk sjatt med change what kind? Go Yeah listen to <laughs>